Her、radio Show. Del metal les saluda su amigo dark nerudas y esto es heavy metal bunker radio show estamos transmitiendo directamente desde spring texas a través de heavy metal mansion metal pr punto com con bases en puerto rico Y retransmitiendo a través de Asaltomatarradio Rock.com con bases en Zaragoza, España. Bienvenidos a todos y a todas a otra edición más de Heavy Metal Bunker Radio Show. Hoy, como todos los domingos, tenemos un programazo. Hoy tenemos mucho metal pesado que compartir con ustedes. Vamos a tener clásico de clásicos. Hoy, aquí sonando en Heavy Metal Bunker, pero también vamos a tener música de la nueva generación. Una música que,、eh, que está saliendo y, y que están entrando ahora en el 2020. Están saliendo unos álbumes espectaculares. de bandas eh, recientes eh, de lo que se denomina o sea conocido como el new wave of traditional heavy metal que son bandas de heavy metal tradicional pero que son bandas básicamente nuevas con su toque moderno Y están lanzando unas、eh, producciones espectaculares. Y vamos a compartir alguna de ellas aquí con ustedes.、Eh, vamos a tener nuestro tradicional、eh, bloque de metal en castellano. Para no perder la costumbre. Así que、eh, vamos a tener. Vamos a hablar de algunos eventos que están en agenda. Y cualquier cosa que se nos ocurra en el camino. Así que. Bienvenidos todos y todas a Heavy Metal Bunker Radio Show. También、eh, queremos anunciarle que Heavy Metal Bunker Entertainment acaba de abrir un canal en YouTube donde vamos a estar dedicándonos a hacer reseñas de conciertos, eh, discos, eh, DVDs, eh, Cualquier asunto o discutir noticias, ok. Esto lo pueden conseguir en YouTube. Búscanos como Heavy Metal Bunker Review. Ahí van a estar todas nuestras cápsulas de reseña posteadas.、Eh, eh, estas cápsulas van a estar siendo publicadas periódicamente. No tenemos. Eh, fechas exactas, porque esto va a depender de, de cuando surjan conciertos de a cuáles conciertos podemos nosotros asistir para poder hacer una reseña de ellos. Cuando sale X o Y álbum o X o Y DVD, así que eh, manténgase eh, al tanto. Lo único que tiene que hacer es buscarnos en YouTube como Heavy Metal Bunker Review. h Unda、eh, el botón de suscribirse y al lado está la campanita. h Unda la campanita para así usted poder recibir、eh, notificaciones cada vez que nosotros publiquemos una de nuestras reseñas. Siéntese en la libertad de poder dejar sus comentarios、eh, en los videos y en el canal de Heavy Metal Bunker Review. Así que este es nuestro nuevo proyecto. Espero que、eh, lo respalden y lo apoyen, así como han estado respaldándonos en Heavy Metal Bunker Radio Show. ¿okay? Muy bien, hoy ya comenzamos con nuestro despegue, nuestra introducción、eh, con una banda nueva, una banda muy reciente que apenas tiene tres álbumes. Es una banda de España, pero si usted no busca la información, jamás diría. Que es una banda de España y esta banda se llama Night Fear, un bandón que tiene un poder una precisión en la música extraordinaria. Y estábamos escuchando de su más reciente álbum del 2020, que se llama a p o c a l y p s e El tema era We Are Back. Así que aquellas personas que、eh, tienen la mente abierta y el oído disponible para escuchar cosas nuevas, altamente recomendado night fear y su último álbum es extraordinario se llama apocalypse、eh, del 2020 muchas de estas bandas、eh, por ejemplo he encontrado algunas bandas de grecia、eh, de españa a veces es un poco complicado poder conseguir los álbumes、eh, no siempre están disponibles en amazon Eh, a veces、eh, se venden a través de páginas locales, ya sea en, en Grecia o ya sea en España. Mi recomendación es que cuando usted vaya a YouTube y vea alguno de sus videos oficiales, busque la información abajo y usualmente les tienen algún link donde usted puede entrar a conseguir sus álbumes. A veces se tardan bastante en llegar. Yo, por ejemplo, he mandado a b u s c a r c d y se me han tardado más de un mes, mes y medio en, en llegar.、Eh, muchas veces estas bandas, por ser nuevas, no, no tienen un stop de, de discos y, y sino que ellos mandan a eh, imprimir eh, su CD según la demanda. Entonces, eso lo hace un poco más lento el proceso. Eh, también la distancia.、Eh, a veces, por ejemplo, yo mandé a buscar dos eh, CDs eh, de dos bandas en Grecia. Y en la tercera semana, después de yo haberlos、eh, ordenado, recibo un correo de que fueron enviados. O sea, tengo que esperar como dos semanas sin que me llegue. Pero、eh, vale la pena porque de verdad son algunos、eh, extraordinarios. Son bandas que prometen. Que para mucha gente hoy podrían ser bandas desconocidas, pero no sabemos si dentro de dos o tres años se van a convertir en los Iron Maiden, en los Judas Priest eh, eh, del futuro. Así que、eh, les dejo eso. Así que comenzábamos nuestro programa con、eh, Night Fear. La semana pasada estuvimos、eh, llevando a cabo el programa. Dedicado a New Wave of British Heavy Metal. Muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros durante la transmisión, pero sobre todo a todos los que me han escrito.、Eh, agradeciendo y felicitando por el programa.、Eh, les gustó mucho, nos divertimos mucho、eh, creando el, el programa.、Eh, la pasamos súper bien.、Eh, lamentablemente, este programa se debió haber、eh, ofrecido el domingo antes. Pero por problemas técnicos que tuvimos con nuestros servidores, tuvimos que posponerlo para el pasado domingo. De todas maneras, la pasamos súper bien.、Eh, pudimos compartir algo de información de lo que、eh, fue el movimiento del New Wave o British Heavy Metal y compartir、eh, algunos temas de las bandas quizás más representativas y más importantes de ese movimiento. Así que gracias a todos los que nos han escrito. Eh, felicitándonos y comentando y dando sus opiniones y aportando información、eh, sobre este movimiento y lo que estuvimos discutiendo en ese programa. Así que gracias a todos y a todas. Bueno, vámonos, vámonos con nuestro primer bloque y nos vamos a ir s u p e r clásicos. Como ustedes saben, la semana pasada se cumplieron 50 años de la publicación del. De e Álbum que se considera como el primer álbum、eh, fidedignamente considerado como heavy metal.、Eh, como mucha gente dice,、eh, es un tema un poco, puede ser controversial, ¿no? En términos de quién fue la primera banda que tocó heavy metal y cuál fue la que no.、Eh, acuérdense que esto no es una cosa、eh, que comenzó aquí, sino que todos los géneros. Eh, surgen a través de una evolución.、Eh, Black Sabbath、um, tenía una gran influencia del blues, tenían influencias del jazz,、eh, inclusive habían ciertos rasgos del soul,、eh, pero experimentaron con sonidos más fuertes, con sonidos un poco más agresivos. Eh, la mano de Tony i o m m i pues le dio cierto sonido especial estos r i f espectaculares、eh, y se considera como que Black Sabbath es la, la banda que realmente crea el género del de,、eh, heavy metal、um, otras personas piensan que antes de black sabbath、eh, ya habían bandas que tocaban heavy m e t a l yo creo que antes de black sabbath s í habían bandas que coqueteaban con un sonido eh, pero eh, a nivel internacional quien realmente le da un empuje y presenta al mundo como un nuevo género musical lo fue、eh, black sabbath y se cumplieron 50 años De ese primer álbum que llevaba su nombre Black Sabbath. Y hoy vamos a comenzar nuestro primer bloque c l a s i c o con los padres del heavy metal. Vámonos con Black Sabbath. Que Nos acaban de sintonizar. Usted está escuchando Heavy Metal Bunker Radio Show transmitido a través de metalpr.com y asalto mata radiorock.com. Les saluda su amigo Darkner Udas y este bloque que acabamos de sonar、eh, fue clásico, clásico, clásico. Empezamos casi nada que con los papás del heavy metal con Black Sabbath de su álbum Black Sabbath de 1970. Estábamos escuchando N.I.B. un temazo de ese álbum icono del heavy metal. Dicho sea de paso,、eh, en Facebook acabo de publicar. Un artículo、eh, que lanzó la revista Rolling Stone sobre la historia de cómo fue que se confeccionó, cómo es que surge la、eh, tan misteriosa e icónica portada de, de no solamente del disco de, de Black Sabbath、eh, de su primer álbum,、eh, sino de cómo se dio、eh, los dos o tres. Eh, próximos, eh, próximos covers, ¿verdad? las próximas carátulas de los discos de Black Saba b t h que lo hizo la misma persona, el mismo fotógrafo que hizo、eh, la primera portada de Black Saba b t h fue quien hizo las próximas tres portadas.、Eh, y es muy, muy interesante、eh, la entrevista que se le hace a, a esta persona porque、eh, por 50 años se han estado inventando historias, inventando mitos. De que si la portada era una foto para la de sobre aquella casucha y entonces esta, esta imagen de la bruja surgió,、eh, cosas así, medias terrificas. En realidad, nada de eso es cierto. Y el fotógrafo explica、eh, con detalles、eh, cómo se da este proceso y cómo se da la carátula del paranoid y así sucesivamente. i n c l u s i v e se entrevista a esta tan. Extraña y desaparecida modelo que fue quien、eh, posó para la portada de, de este álbum. Entonces, muy interesante. La entrevista es muy interesante, muy divertida.、Eh, de hecho,、eh, Tony Ayomi en, en Twitter、eh, publica que cuando leyó esa entrevista se enteró de cosas que él nunca supo y que no sabía.、Eh, que aprendió mucho de ese artículo porque. 50 años después había cosas que él no sabía que habían pasado、eh, tras bastidores、eh, sobre la confección de las carátulas de sus discos. Interesantísimo. Así que, aquellas personas que les interese, entre a la página de、eh, Black Sabbath Puerto Rico fanpage、eh, en Facebook y ahí hay varios artículos. Y uno de ellos es el artículo de Rolling Stone sobre la historia de las portadas de Black Sabbath. Muy bien. Eh, lo próximo que escuchamos era una banda no menos clásica y no menos icónica. Esto eran los chicos de Deep Purple.、Eh, con un temazo espectacular de 1984 que se conoció como Perfect Stranger. Uno de mis discos favoritos de Deep Purple de siempre. Me parece que es un álbum espectacular, completo desde la primera hasta la última.、Eh, así que estábamos escuchando del disco Perfect Stranger, el tema Perfect Stranger de Deep Purple. Y cerramos el bloque con Casina, con Judas p r i e s t de、eh, su álbum Hellbent for Leather de 1978. El tema que escuchábamos precisamente era Hellbent for Leather, uno de sus temazos clásicos de Judas Priest. ¿okay? Así que teníamos tres clasicones en este eh, bloque eh, comenzando nuestro programa. Pero vamos, vámonos para el próximo r a p i d i t o Ahora nos vamos a ir con un bloque de bandas que no son tan nuevas. Bueno. Hay algunas que sí son nuevas y otras no tan nuevas, pero que sus álbumes sí son del 2020. Son nuevas producciones del 2020. Y, y vamos a comenzar con una producción que recién escuché.、Eh, tengo mis grandes reservas con respecto a esta producción,、eh, pero la quise compartir con ustedes、eh, para que tengan su propia opinión. Y estos son Dimensions Wizards. De su álbum tres, el tema Wolf in Winter. del rock Se llama asaltomataradiorock.com r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 Artículos más recientes para e s c u c h a r n o s en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play o pilla los productos personalizados d en u e s t r o merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. s í señores, estamos de regreso en Heavy Metal Bunker Radio Show.、Eh, les saluda su amigo Dark Neruda. s Estuvimos escuchando. Un bloque de bandas,、eh, una de ellas nueva, las otras dos no tan nuevas, pero los tres、eh, temas que escuchamos eran de álbumes del 2020, o sea, acabadito de salir al mercado. Y comenzamos este bloque con la banda Dimens and Wizard de su tercer álbum. Eh, que lo nombraron tres.、Eh, estábamos escuchando el tema Wolf in Winter, que de hecho es el tema con el que tiraron、eh, su oficial f video en, en YouTube.、Eh, este álbum lo recién lo escuché esta semana.、Eh, lo escuché varias veces. l e di la oportunidad. No me convencieron. Tengo mis grandes reservas. Eh, para serles bien honesto, no creo que sea lo mejor de ellos.、Ah, no sé, lo encontré un poco vacío.、Eh, siguen teniendo esta fuerza, esta, esta estructura, esta profundidad, pero no, no, no, no me convencieron. No, no creo que sea un álbum.、Eh, por ahí estuve comentando en Facebook. Y en realidad le doy como unos 6 de 10 como máximo. En realidad, tiene sus momentos, tiene su, sus temas. Que más o menos, por ejemplo, el el Wolf in Winter, pues, más o menos, es un tema bastante chévere. Pero lo demás no me convenció. Sin embargo, quise compartirlo con ustedes. Lleguen a sus propias conclusiones. Busquen el disco, escúchenlo. Y、eh, quizás a ustedes sí les sorprenda.、A、algunos de ustedes l e encanta, les f a c i l a Así es esto: los gustos y los colores. No tienen nombres ni apellidos, ¿verdad? Lo próximo que escuchamos era de una, de una nueva banda que se llama Black Swan. Black Swan, más que una banda, es un trabuco, ¿ok? Esto es uno de estos que le llaman los Super Band.、Eh, está compuesto por espectaculares músicos de experiencia y de éxito. Eh, con la, en la voz nada más que con Robin McCauley. Robin McCauley,、eh, aunque ha estado en varios grupos, siempre lo recuerdo por su trabajo con McCauley c h a n k e r s Group. Me fascinó el trabajo que él hizo y ese junte con Michael c h a n k e r Me parece que, que de Robin McCauley es un cantante extraordinario. Que estuvo medio desaparecido por un tiempo, me alegro de que haya regresado. Eh, junto a Casina, el bajista o el ex bajista de Dawkins y actual bajista de Foreigner Jeff w i l s o n que como todos sabemos es un bajista brutal, ¿okay? es un extraordinario músico. Y se juntó con otro que no es mucho menos que con un guitarrista increíble que lo conocemos como Red b e a c h actual eh, guitarrista de Whitesnake también. Y para completar el trabuco, se fueron con el ex baterista de Mr. Big, Mr. Matt Starr. Así que esto es un super band. Les confieso que cuando escuché el disco por primera vez, no sé si es que mis expectativas eran bien altas, pero cuando escuché este álbum por primera vez, como que.、Eh, no sé, tuve mis dudas. Lo escuché en varias ocasiones. Y entonces le empecé a coger el hilo. Y, y, y sí, puedo decir que es un muy, muy buen álbum.、Eh, hay muy buena música. La ejecución、eh, de la banda es espectacular. Me encantaría verlos en vivo. Porque de verdad que sería、eh, algo muy, muy interesante. Así que de、eh, su primer álbum, Shake the World, estábamos escuchando ese tema, Shake the World, de、eh, Black Swan. Y cerramos este bloque con una legendaria banda que todavía sigue activa y en el 2020 acaba de lanzar su nuevo álbum. y Hablamos de Anvil. Anvil acaba de lanzar un álbum que se llama League at Last. Y de ese álbum estábamos escuchando el tema a m Alive. Y Anvil, los canadienses de Metal o metal.、Eh, así que. Muy bueno por estas bandas que siguen produciendo. ¿okay? Vámonos ahora con un bloque de bandas de la nueva generación. Bandas、eh, que, son, eh, que están haciendo música de traditional heavy metal.、Eh, no son bandas que tengan más de dos o tres álbumes, pero que están haciendo excelente música a la que tenemos que darle oído. Porque estas son las bandas que van a llevar la batuta del heavy metal dentro de unos 10 años, cuando ya nuestros iconos no existan. Y vámonos con una banda que desde que la escuché la primera vez me impresionó mucho.、Eh, vámonos con una banda que se llama Rodium. Rodium. Desde los pasados años hasta el día de hoy y mirando al futuro, rememorando los mejores momentos históricos. Esto está entrando gente, miren cómo esto está romper el riesgo Vamos this is the como ya hoy a aquí policía Metallica en Now San Juan MetalPR.com Family <tose> is el máxima concentración en la historia del heavy metal aquí en puesto 3 señores el m e t a l no e s t á m o s a c t i v o participación activa en los eventos Primer encuentro metalero ポッド・リ e r ン・ポ t e リコ、シュー・ウォ o s ワ u ド・リコス・アウ s ブ o ース・パッ o リコ Heavy Metal Mansion, pasado, presente y futuro del metal en Puerto Rico. We are back, people, we are back, mi gente. Estamos de regreso en Heavy Metal Bunker Radio Show. Después de este bloque de New Wave o Traditional Heavy Metal, metal pesado tradicional de la nueva generación. Eh, comenzamos este bloque con una banda, como les dije al principio, que desde que la escuché por primera vez me impresionaron mucho. Y Esta banda se llama Rodium. Rodium es una banda de Grecia y acaban de lanzar、eh, su álbum Sea of the Dead.、Eh, esto fue lanzado a finales del 2019, o sea. Hace, hace varios meses y de ese álbum estábamos escuchando el tema Delirio. Muy, muy buena banda, extraordinaria banda, una poncha, era una profundidad, una agresividad. La composición de los temas súper, súper buenos.、Eh, algo que, que he descubierto cuando hace como un mes, un poco más de un mes atrás, hice. Eh, o a finales de año, no recuerdo, hice el, el programa de、eh, New Wave of Traditional Heavy Metal que estuve poniendo、eh, muchas bandas nuevas,、eh, generalmente desconocidas, pero que estaban haciendo excelente música. Una de las cosas、eh, interesantes que encontramos allí es que、eh, muchas de estas bandas、eh, provenían de Canadá y, y Suecia. Algunos del área de California. Pero、eh, últimamente me he estado tropezando con muchas bandas de este movimiento que son de Grecia y de España.、Eh, así que Grecia y España también entran dentro de estos territorios que están、eh, produciendo bandas increíblemente buenas de la nueva generación. ¿okay? Y eso que estábamos escuchando. Era r o d i o n de、eh, su álbum Sea of the Dead, el tema delirio de mil, del 2019. Otra banda、eh, que incluimos aquí, que fue la, la próxima que escuchamos, se llama Evil Hunter. Evil Hunter es una banda de España, igual que Nightfield.、Eh, si usted la escucha y no sabe. Que son de España, jamás pensarían que son bandas españolas porque el sonido, la pronunciación del idioma,、eh, las composiciones, pues no, no, no es lo tradicional que esperaríamos, pero son espectaculares. Y estábamos escuchando de Evil Hunter,、eh, precisamente del álbum Evil Hunter del 2018, estábamos escuchando el tema Open Up Your Eyes, un temazo. De esta、eh, banda española. Y cerramos este bloque con una banda de Ohio, de Estados Unidos. Y esta banda se llama Iron Flame. De su álbum reciente, del 2020, acabadito de salir.、Eh, el álbum Blood Red Victory. Estábamos escuchando el tema Gates of Evermore. Así que teníamos tres espectaculares bandas del New Wave of Traditional Heavy Metal. Abra su mente, abra su oído, escuche y dele la oportunidad, porque esta es、eh, la gente que va a estar haciendo heavy metal en el futuro. Esto es lo que vamos a estar escuchando cuando estemos en el asilo de los Old Schoolers, ¿ok? Muy bien, mi gente, vámonos entonces con nuestro tradicional bloque de metal en castellano que a mucha gente le encanta y a otra gente no. Pero no importa, siempre vamos a incluir aquí metal en castellano y nos vamos con un proyectazo espectacular del 2014 del señor Alberto Rionda de. Eh, nada más y nada menos que The Avalanche, su proyecto alquimia. De metal en castellano, nos hemos compartido aquí. Comenzamos este bloque con、eh, Alquimia, un side project, un proyecto del de guitarrista de Avalanche Alberto Rionda, en el que incluía a、eh, Israel Ramos、eh, como cantante. Israel, que ahora mismo.、Eh, Es cantante de avalanche、eh, y esto era un proyectazo un proyectazo del 2014 y el tema que estábamos escuchando era la penitencia del noble un、eh, temazo brutal de este proyectazo que、eh, alberto rionda ejecutó en ese momento después nos fuimos con los argentinos de helper Nos fuimos、eh, al álbum en algún lugar del círculo del 2013 y estábamos escuchando el tema Fantasmas del pasado. Ahí teníamos nada más y nada menos que al señor Diego Valdés cantando con Helper. Diego Valdés voló a España y ahora es el cantante de Lord of Black, pero. Diego Valdés era espectacular y sigue siendo espectacular, pero el trabajo que hacía en h e l l c a era increíble. Aunque el nuevo cantante de h e l k e r no se queda atrás, también le ha dado una fuerza y un poder a h e l k e r increíble. Así que estábamos escuchando Fantasmas del pasado y cerramos este bloque con una de mis bandas favoritas del metal en castellano, Orcas. Y del álbum Orcas, precisamente del 2002, estábamos escuchando el tema Abre tus ojos. Un temazo de Orcas. o ¿okay? k Muy bien, mi gente. Vámonos entonces con otro bloquecito rápido. Para no hablar mucho, porque hoy he hablado mucho. Vámonos con un、eh, bloquecito un poco mezcladito. Vámonos con un poquito de trash.、Eh, y vamos a comenzar con algo que no es tan trash, pero sí es bastante fuerte. Y hace tiempo, de hecho, yo creo que en este programa nunca había sonado esta banda. Es una banda que me gusta mucho. Y esto se llama Into Eternity, de su álbum de Incrucible Triad. El tema Tide of Blood. Aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show, después de este bloque de fuego que acabamos de compartir con ustedes, empezamos este bloque con nada más y nada menos que con la banda Into Eternity de su álbum The i n c r e d i b l e Tragedy del 2008. Estábamos escuchando el tema Tide of Blood, me gustaba mucho esa banda, no lo había puesto todavía. No había sonado nada de ellos en este programa, así que para bien sea. Después nos fuimos con una banda que me gusta mucho. Tuve la oportunidad de verlos en Puerto Rico y mantengo、eh, comunicación con alguno de estos muchachos. Y estamos hablando de Havoc, un bandón del trash h metal de la nueva generación. Y de su álbum Time Is Up. Estábamos escuchando el tema. Prepare for Attack Un temazo Y uno de mis discos favoritos de Hubbard Es el Time is Up Y cerramos con la banda e v i l De su álbum School Del 2013 Estábamos escuchando El tema Outsider Así que eso era lo que tuvimos En este último bloque Pesadito Y con Candela Gente, muchas gracias a todos los que han estado en sintonía con nosotros durante la noche de hoy. Muchas gracias a los que pude saludar a través de Facebook, a los que han estado en Heavy Metal Mansion del chat en vivo con nosotros y a los que han estado comunicándose y escribiéndome a través de mi WhatsApp.、Eh, así que muchas gracias a todos. Recuerden que todos los domingos vamos a estar con Heavy Metal Bunker Radio Show a través de metalpr.com. Y a salto m a t a r a d i o r o c k c o m 7 de la noche, hora de Puerto Rico. 5 de la tarde, hora de、eh, Texas. Así que tenemos una cita todos los domingos. No se olviden de buscarnos en YouTube Heavy Metal Bunker Review. Nuestro nuevo proyecto de hacer reseñas de conciertos, álbumes, DVDs y cualquier otro tema. Vamos a tratar. De、eh, hacer entrevistas cuando tengamos la oportunidad y poder postearlas en nuestro canal. Simplemente búsquenos Heavy Metal Bunker Review. h u n da el botón de suscribirse y al lado i t hay una campanita. Usted le da ahí para poder recibir、eh, notificaciones cada vez que posteamos. Ok, así que muchas gracias a todos. Que tengan una extraordinaria semana. Que trabajen poco, que ganen mucho, coman bien y beban más. Se despide su amigo Dark Nerudas. ¡Hasta la vista, baby!